que han anunciado oficialmente a través de la resolución 433 de este año publicada en el boletín oficial el 28 de abril que Bárbara Silvana Ubran ha ingresado formalmente al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social convirtiéndose en la primera persona que entra por la ley de cupo laboral travesti trans, es la primera trabajadora trans de ese organismo nacional en La Pampa. Buenas tardes Bárbara, felicitaciones, felicidades. Hola, Juan, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Estamos muy felices por ti, Bárbara, y nada, queríamos saber de primera mano eso, ¿viste? C ¿Cómo se siente este, estar siendo uh, objeto, estar al alcanzada por una, por una ley fenomenal como la Diana Zacayán Loana Berkins? Sí, la verdad que estoy de demasiado emocionada, estoy muy contenta, eh, estoy viendo frutos, de a poquito, eh, pero aún así igual falta un montón, falta un montón, Juan. Eh, estás ab abarcada por la emoción, eh, te entendemos, Bárbara, ahora este, falta, eh, son lo, la, las primeras horas, los primeros ratitos, seguramente te vas a poder recuperar dentro de poco, no queremos romper nada, no queremos molestar, pero nos inundó un poco la satisfacción por enterarnos de, de tu designación eh, y, y queríamos saber de primera mano, insisto, Bárbara, cómo ves ahora, si entrecerrás los ojos, el futuro, la actualidad, la realidad, ¿se ve un poquito más, más cercana, más humana, más tangible? Sí, te digo, eh, la posibilidad de tener un trabajo digno hoy deja de ser imposible y se me volvió realidad, ¿no? Eh, Igual, eh, todavía la lucha desde el fondo de mi corazón eh, sigue todavía estando presente eh, con mis compañeras, ¿no?, por la reparación histórica, a, a, a las compañeras mayores de 40 años, la, que son nuestras hermanas sobrevivientes, ¿no? Yo creo que todo esto es, eh, es el fruto de, de una lucha que viene de hace años atrás, a casi siglos, porque siempre fuimos invisibilizadas, ¿no? Si hoy en día yo puedo estar trabajando, las infancias pueden estar estudiando, es por toda la lucha, ¿no?, que se vino haciendo con las compañeras y el colectivo Travesti Trans. Qué bueno que recordás, en este momento tan particular podrías estar Este, inundada por esta emoción y haberlo, haberte, haber no percatado de, de, este, de, este, de este reflejo de la historia del que te venís a acordar ahora y que tenés tan presente, es un reconocimiento que siempre vamos a estar haciendo y que siempre vamos a valorar el compromiso y la, la militancia de tantas personas. Y ahora sí, Bárbara, para quienes están buscando un, acceder a un derecho, para quienes están buscando laburo, vivienda, una vida más digna. ¿Cuál es la palabra, Bárbara, que, que tenés para estas personas, para nosotros, que andamos buscando un mundo mejor? Perseverancia. Perseverancia y solidaridad, sobre todo. Solidaridad, sobre todo. Yo creo que a veces no podemos echarle la culpa a los demás por las violencias ¿no? que hemos recibido, porque... Todavía tengo fe que no todas las personas eh, son crueles y que hay todavía esperanza ¿no? de, de tener una sociedad mejor, de salir de ese binarismo, de reconocer las diversidades, de poder eh, tener oportunidades más que nada. Eh, te digo la verdad, estoy en estoy shock. <risas> Estoy muy en shock y, y nada, y seguir adelante, bueno, no bajar sí. los brazos y acordarse de que existimos, que los derechos están, eh, que somos personas que habitan todos los espacios eh, y nada, más que nada yo quiero eh, agradecer a todas las personas que se estuvieron moviendo por que esto se pueda dar eh, y nada, Bárbaro, bárbaro. Eh, Bárbara, eh, nada, quería saber cuándo te habías enterado, pero es hace muy poquito, ya lo sabemos. Queremos dejar que te tomes eh, te, un tecito caliente o lo que corresponda a este momento y que lo disfrutes mucho. Bárbara, vamos a seguir estando en contacto para que nos puedas contar más adelante cómo fue acomodarse a este momento. Muchas gracias por este rato y felicidades de nuevo, Bárbara. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Te mando un abrazo enorme y un abrazo a todas las personas. Hoy dimos un paso más adelante, pero todavía hay que seguir exigiendo que se cumpla el cupo laboral travesti y trans. Y nada, hay que seguir para adelante. Así sea, Bárbara, gracias. Hasta luego no. nomás, un abrazo. Se llama Le